Qué suerte tienes tú Qué fácil te caen las cosas Esa facilidad te boca El número te toca Usa esa estrella constructiva ZANG EN